Y en muchos, La Otra Oreja. Muy buenas tardes, muy buenas mañanas, muy buenas noches, donde estén escuchando este programa, el 435 de La Otra Oreja.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 Y bueno, y tenemos como 26 nuevos oyentes en la otra oreja, ¿eh? por el Facebook. Y hay algunas radios que nombraremos que irradian esta emisión. La red de radios independientes próximas a Nueva York, que huelga desde la Ciudad de México...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 En la Patagonia Rebelde, en Fisque, Menuco, en General Roca, Antena Libre, de Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal, que se difunde por eh, casandras.org, casandras, con X al final. En la Ciudad de Buenos Aires, retransmiten este programa FM, La Tribu, Radio Asamblea, La Colectiva, La Retaguardia. En la Provincia de Buenos Aires, Radio 2 de Azul, Radio Libre de Santa Teresita y en Mar del Plata, La Revuelta. Este programa está emitido desde Radio de la Azotea y hacemos este programa con el mejor operador psicotécnico de esta emisora sí. a esta hora. Y en... no me interrumpas, Río. Decía que es no el... Quiero. Pero eh, justo estoy nombrando al operador y me interrumpís. Bueno, sí. bueno, espera, hacemos este programa con el mejor operador técnico de esta emisora A esta hora, eh, este día, ¿no? Lucas Durso, ¿cómo le va? Sí, eso es Muy bien, Lucas Durso, ¿todo bien, Lucas? Muy bien eh, te, Le estoy preguntando a Lucas, eh, Río ¡No, no quiero nada! Bueno, está bien, en la locución está Liliana Daunes y Quique Pesoa. Hola, Edu Nashman Hola, ¿y vos quién sos? Yo soy Lara. Bien. ¿Y el enano ese que está por ahí, quién es? Hola, abuelo. Oh, hola, Río. Eh, decime tu nombre, por favor. De Muy bien, muy bien. ¿No sabías? Sí, sí sabía, sí sabía, pero me encanta que lo digas vos. ¿Por qué? Porque me, me gusta que participe del programa. ¿Sí? ¿Está bien así? Sí. Bueno, perfecto. Entonces podemos arrancar el programa. Sí. Listo. Así empezamos. La otra oreja de hoy. ¿Estás escuchando desde la otra oreja? La otra oreja argenta. Los centímetros no miden ciertas estaturas. Los calendarios no miden las juventudes. Las balanzas no miden los pesos. ¿Con qué se mide la dignidad? Tengo el honor de acompañar a Mirta Baravalle en varias geografías y lucha. Fundadora de abuelas y de madres. Gigante en su poco más de metro y medio. Con muy poco peso y muy pesada en su historia. 97 años de juventud. Alguna vez en tierras muy calientes de Colombia nos esperaba una caminata prolongada. Le ofrecieron una mula. Después de discutir un rato subió. Mirta, la madre, la abuela, que en ese entonces no tenía los 97 años que cumplió hace muy pocos días, continuaba protestando porque no había mulas para todos y que no quería ser la privilegiada. El privilegio es mío por acompañarla algunas veces y le deseamos públicamente muy feliz cumpleaños, queridísima Mierta Baravalle. Hasta tu nieto o nieta con nosotros. Estamos escuchando La Marcha de San Lorenzo, Daniel Adaro en guitarra. Y mientras escuchamos la guitarra, gracias al aporte de un oyente, una maestra, una bibliotecaria amiga, Viviana, que nos dice que Cayetano Alberto Silva nació en San Carlos, en Maldonado, en Uruguay, Eh, ...en 1968 y muera en Rosario, en Santa Fe, en la Argentina. Eh, fue un músico uruguayo con ascendencia africana, nacionalizado argentino, ¿no? Autor, entre otras, conocida, entre otras de las conocidas, Marcha de San Lorenzo. Bueno, en el 1889, mira a Buenos Aires, donde incursiona en el Teatro Colón y asiste a la Escuela de Música. Se traslada luego a la ciudad de Rosario, donde fue nombrado maestro de la banda del Regimiento Séptimo de Infantería. Escribe la música de obras teatrales Canillita y Cédulas de San Juan, de su compatriota y amigo Florencio Sánchez. En su casa de Venado Tuerto compone la, una marcha que le dedica al coronel Pablo Riccieri, ...que era el ministro de guerra de la nación de ese entonces... ...y modernizador del ejército argentino. Bueno, Riccieri le agradeció el homenaje... ...pero le pidió que cambiara el título por San Lorenzo... ...población donde él había nacido, donde Riccieri había nacido, ¿no? El título Marcha de San Lorenzo es, por tanto, incorrecta. Fue designada Marcha Oficial del Ejército Argentino. Dos días después... Silvia, eh, Silva, el mismo Silva vuelve a ejecutarla al inaugurarse el monumento al, José de, al general José de San Martín en la ciudad de Santa Fe con la asistencia del presidente Julio Argentino Roca y del mismo Richieri Bueno, en 1907 su amigo y vecino Carlos Javier Benielli le agrega la letra que hacía referencia al combate de las fuerzas argentinas al mando de general San Martín Eh, en, la, ...en la batalla de San Lorenzo, ¿no? en lo que nosotros conocemos. Bueno, la letra luego sería adaptada para las escuelas. Bueno, acosado años después por la pobreza... Cayetano Silvia vendería los derechos de la marcha... ...a un editor de Buenos Aires por una suma insignificante. Bueno, la marcha se hizo con el tiempo famosa en otros países hasta tal punto que fue ejecutada, por ejemplo, durante la coronación de Jorge V el, del Reino Unido, con la autorización previa solicitada a las autoridades argentinas por el gobierno inglés. Lo mismo ocurrió para la coronación de la reina Isabel II. ¿No? Este, además, se ejecuta en los cambios de guardia del Palacio de Buckingham, modalidad que fue suspendida en el tiempo que duró la guerra de las Malvinas. Bueno, también fue tocada por los nazis en París durante la Segunda Guerra Mundial cuando marcharon por las calles de esa ciudad. Curiosamente también en Seinhauer la hizo ejecutar al ingreso triunfal del ejército de los aliados en la Segunda Guerra Mundial que liberara a los franceses. Bueno, Cayetano Silva también fue empleado policial pero al morir por serios problemas de salud en Rosario, la policía le negó sepultura en el Panteón Policial por ser negro y pobre. Y entonces fue sepultado sin nombre. Y por eso recordamos a Cayetano Silvia, este compositor de la famosa y recordada Marcha de San Lorenzo escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y en esta otra oreja intergaláctica vamos a escuchar una canción eh, en alemán. Que todas las niñas se vistan de rosa, a 103 años del crimen, que no pudo callar su voz. La canción, arriba, arriba la lucha, canción de los comunistas alemanes, homenajeando a Rosa Luxemburgo. Escuchando en la otra oreja. No se trata solamente de recordar el bárbaro asesinato de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, sino también, eh, sobre todo, de, de comprender un periodo revolucionario tan extraordinario y sacar las lecciones para la lucha actual. Lenin denunció a la socialdemocracia por los asesinatos... ...para evidenciar la dictadura de clase de la burguesía... ...y la propia descomposición de la democracia burguesa. Los reformistas que lamentaron la pérdida de los dos revolucionarios alemanes... ...al mismo tiempo, condenaron y combatieron la dictadura al proletariado. Por el contrario, se trataba de explicar al proletariado alemán... ...el contenido contrarrevolucionario... ...de la violencia desatada... ...contra los marxistas internacionalistas... ...como Rosa Luxemburgo... ...y Karl Liebknecht... ...y el contenido revolucionario... ...de la violencia del proletariado... ...contra la burguesía. Escuchamos ahora... ...la canción para Rosa Luxemburgo. Por un mundo donde seamos socialmente iguales... ...humanamente diferentes... Y totalmente libres Palabras de Rosa Luxemburgo Rosa roja, rosa roja Flor y acero Águila de la revolución Hoy me trae tu voce enero y ya incendiado viendo tu canción. Rosa roja, rosa roja, camarada, tu mirada que tal le gocé la más dulce, madrugada, vengo a amar por siempre tu fe. La muerte audió como ferra enloquecida, dio dolor y soledad y esparció por la tierra, siembra homicida, relámpago de oscuridad cero. De la rosa Roja, tu palabra se hoy a pesar del fragor y como un torrente labra nuestro siglo y esta noche resplandor. Rosa roja, Rosa Roja, tu asesino, todavía teme verte renacer. Când siente entre la luz cu Más cercano en cada amanecer No detendrán la mañana Que avanza prisa Que va levantando el mar Que se adivina temprana Sobre la brisa Calopando hasta llegar al sol Estás escuchando por la otra oreja La otra oreja de mujer Y en el viaje que hicimos desde México hasta la Argentina Pasamos por Honduras Y ahí nos encontramos en Tegucigalpa una Tegucigalpa muy violenta, eh, de tal manera que tuvimos que... Eh, bueno, eh, a ver, eh, Tegucigalpa nos habían, nos habían avisado que paremos en un hotel en el centro, que al día siguiente nos iba a pasar a buscar una amiga. ¿Y por qué teníamos que parar en el centro? Bueno, porque hay hotelitos muy... ...muy económicos en el centro... ...y después en las afueras... ...de Tegucivalpa muy ...muy caros... ...no, paramos en un hotel... ...y resulta que nos dijeron que... Eh, ...podíamos salir hasta las... 6, 7 de la tarde... ...que después el hotel... ...cerraba sus puertas y no podíamos entrar... ...y le preguntamos por qué... ...no, no entraba nadie... ...no, por seguridad... Y les dijimos, pero está, está llena de militares la calle Dice, bueno, por eso Por cuestiones de seguridad Y así es que nos metimos a las 6, 7 de la tarde Con algo parecido a pan y algo parecido a fiambres y queso Para, para cenar ahí y salir a la mañana siguiente Donde nos encontramos con Carla Lara Una luchadora, una música increíble Ahora vamos a escuchar de Carla Lara y Melisa Cardoso Por puras mujeres, somos trabajadoras Carla Lara y Melisa Cardoso Por otro oreja Me miro en el espejo, vi los cerros de mi pueblo, en mis recuerdos la tierra en el camino que me trajo acá y a buscar lo que todas queremos trabajo digno sin torrisas ni respetos no tengo eso. Yo sé lo que quiero, yo sé lo que es bueno, cuidarme, quererme, luchar con mis compas. Tengo ganas de volar en mis propios brazos. Quiero dormir donde el aire me bese donde el sol sea a suave, donde no hayan que hacer. Quiero decir que trabajo y sostengo a mis hijas creciendo con mis propios intereses. amen todo mundo quiere comer paellanas todo mundo quiere beber cerveza huama todo mundo quiere la cama nosotros también nosotros también somos chava Seguimos escuchando a Carla Lara desde Tegucigalpa, esta luchadora increíble que nos canta, nos matan porque somos mujeres. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos. la mató porque decía que la amaban. Yo la vi, tenía cielo y perdón cuando su padre la mató, porque esperaba y lució. n porque no pueden callarnos. yo la vi multiplicando la ración curando y era con pasión cuando una bala le hizo trampa yo la vi no quiso dar más corazón mi testamento ni canción por eso cuelga de una rama y allí donde la sangre se detiene, se congela la razón, levanto cosas de furia que no miran más que odio sin perdón, y al filo de un tracante un sucio corazón se ahoga con un horror. pueden callar